Las cinco y dos minutos, una menos en Canarias, comienza la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. Please, De b o r i a m Con esta marchita arrancamos y es que se respira en el ambiente que ya está aquí el fin de semana. Ricky, vaya pedazo de comienzo de programa. Madre mía, solamente falta más que la máquina de humo. <risa> la hemos pedido, ¿eh? está presupuestada, pero me da a mí que me d a a m í que n o s <risa> Puntuales a nuestra cita hasta las 8 y las 7 en Canarias. Buenas tardes. Ricky Gatía. Fui y León Arriga y Víctor Álvarez y Jorge Quiroga que nos va a poner al día en el boletín informativo.、Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Y por supuesto, y tú, y tú, y tú también, y tú también, estáis todos hoy. ¡Qué auténtica maravilla! ¡Me encanta! Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que os vamos a pedir hoy? Bueno, primero os digo lo que os voy a regalar, ¿vale? Ah, lo primero es lo primero. Uy, qué bien. Hoy os vamos a regalar un viaje que se llama Felicidad para Dos. ¿Eh? A partir de aquí, vuestra imaginación. ¿eh? Con los amigos de Smartbox. Hoy es el día del soltero y queremos que nos cuentes cómo intentarías seducir a alguien. ¡Tiempo! プレイキス p e a y k i s <G> s i <Ge> s, <Ge> <S, <Ge> <S f m <S <annoyed> Una conjunción de talentos, fue una conjunción planetaria, astrológica, para que Thriller se convirtiera en lo que es, con temazos como este y con el talento de Quincy Jones en la producción. ¡Wow! Play, play, y es que nos encantan los 80, ya lo sabéis. Un poquito de pinceladita de los 90 y algo de los 2000, pero vamos, aquí fans a muerte de los 80. Bueno, y como todas las tardes, pues una más estamos aquí para poneros la mejor música. Pues eso, la de los 80 y los 90. Música mayormente inspirada en el amor. Y es que el amor no solo ha inspirado las mayores canciones de la historia, también las mayores tonterías, increíbles cursiladas e incluso provocado guerras. Desgraciadamente, como canta Mariah Carey, Love takes time. El amor lleva tiempo. O las Suprems, e que cantan aquello de You can't hurry love. No puedes apresurar el amor. El amor a veces se resiste. Hay que echarle un capote. Usar alguna técnica, recurrir a algún hechizo y rezarle a un santo o a dos. Aún <risa> <risa> con todo y con eso, pues no vamos a renunciar a él. Y hoy con más razón, porque hoy es vuestro día. Hoy es el día del soltero y queremos que nos cuentes cómo intentarías seducir a alguien. Porque, como canta Queen, somebody find me, find me love, que alguien me encuentre, me encuentre el amor. ¿Le dices que te gusta mucho y que tu mamá te espera en el coche? ¿Te embadurnas entero de feromonas de ciervo en celo? <risa> Cuéntanoslo en el 606-712-658 o bien en nuestras redes. En Facebook, en Instagram, en Twitter. Te haces seguidor y luego nos lo dejas por escrito, ¿vale? Hoy tenemos con los amigos de Smartbox un pack para que disfrutes, cuando tú quieras, de un par de días de felicidad para dos. Y a todo eso l e s u m a s la selección musical que te hemos preparado hoy. Ya tenemos una tarde fantástica. Queremos transmitirte nuestra pasión con la mejor música del mundo.、Hello. ¿Estás en Big e a s c ó m o Con Ricky García. Buenas tardes, k e i t レイレイレイレ Sobre todo a ponerte de buen humor. r l a y e a Esto es Play Kiss con Ricky García.、Sí, e s t o es Kiss. Bueno, verás qué buen rato pasamos ahora con Madonna. a Misma semana, pero en 1984 se publica el segundo álbum de estudio de la cantante estadounidense que se llama Like a Virgin. Bueno, el álbum, que incluía éxitos como Material Girl Into the Groove o Like a Virgin, fue todo un espectáculo. Y ahora te cuento, fíjate, debido a la negativa de su compañía discográfica a dejarla ser su propia productora, Madonna fue a escoger, nada más y nada menos, Que a Nile Rogers, d d e c h i c después de haberse quedado prendada al escuchar el tema que produjo para David Bowie, Let's Dance. La portada del disco. Bueno, pues Madonna quería que tanto el título como la propia portada tuvieran un vínculo provocativo entre su propio nombre, Madonna, que es el título católico para la Virgen María, <ríe> y el concepto cristiano de la Inmaculada Concepción. Bueno, sí, ya sabemos quién es Madonna. En cuanto a la repercusión del disco, fíjate, Like a Virgin se convirtió en su primer álbum en llegar al número uno en Estados Unidos, además de liderar las listas en Alemania, Italia, Países Bajos. Fue disco de diamante por vender más de 10 millones de copias en Estados Unidos. Y en el mundo vendió entre 21 y 25 millones de ejemplares, por lo que llegó a convertirse en uno de los álbumes más vendidos de la historia. It's like a virgin, es la chicone. Let's you スプレーキス。 Que lo importante no es el destino, sino el viaje, el camino, el camino hacia tu corazón. The way to your heart. Son los belgas Soul Sister.、Oh, oh, oh. Menos 20, las 6, las 5 en Canarias. Estamos en directo. Tardes, por supuesto, desde el estudio 5 de 15 FM. Bueno, hoy es el día del soltero. <risa> y queremos que nos cuentes. ¿Cuál es esa técnica que utilizas cuando quieres seducir a alguien? Vámonos hasta León, ahí está nuestro amigo Roberto. ¿Cómo intentarías seducir a una mujer? Venga, pues resaltando esos rasgos que les gusta que les d i g a Pues q u é mirada más b o n i t a tienes? ¿Qué o ojos más preciosos? <risa> o, y ¿Qué o vestido más elegante tienes? Más que un seductor, pareces el lobo de caperucita, querido. a amor! m mi o no r Noelia, desde Alicante. Yo le invitaría a tomar una copa después del trabajo para quitarnos un poco del estrés. Y ya en el bar, pues sin querer, queriendo, le pondría la mano en el hombro y le diría: Ay, te noto tenso, estresado. y ay, y Te vendría bien un masaje. Le vas dando un pequeño masaje, tal. Oye, ¿por qué no vamos a mi casa? Y te doy el masaje en condiciones. Ole, ole y ole. Lo tuyo es estrategia y no lo del desembarco de Normandía. o y e que tenemos tiempo hasta las 8, a las 7 en Canarias. Quédate con nosotros y lo pasaremos bien. Esto es Play Kiss con Ricky García. Y los de María, s ¿eh? Y uno de sus primeros éxitos, transportándonos hasta los 80, que nos encanta la mejor década de todos los tiempos. Heart of Glass, Ricky García en Kiss. Bueno, pues hoy es el día del soltero, o ¿eh? e Si te acabas de incorporar, lo que queremos es que nos cuentes cuál es esa técnica que utilizas para seducir al sexo contrario. Alabas su peinado y le dices que tu abuelo <risa> llevaba una boina igual. ¿La Invitas a cenar y le aclaras que paga ella por lo de la igualdad? ¿Con spray rojo le pintas un corazón en el capó del coche? <ríe> Cuéntanoslo en el 606-712-658 o déjanos tu mensaje escrito en nuestras redes. Hoy en juego con los amigos de Smartbox un pack que se llama Felicidad para Dos. Todas las tardes en Kiss, Ricky García. メケランション、エレタモメント、アウンミントデティー。 デジタルギア、モヤタン、ディダス Nunca Voy ピがとくしゃかざ antes de piel、せんててんてんてんてんていてんてんてんてんて e て e l んてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんててんて Solamente de ti Veneno y sed Llegaré Solo hasta l らば、ならば、Nada Que puedo perder Me atrever ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、なら 甘く。Say, ボイルフェーオーラー、フェーデラフェーディフィー、フェーディー、フェーディー、フーディー、フェーディー、フェーデ な、き、um、puedo perder Me、a あたる、こんどんぱそ、ま、な、のぞいともと、きっち FM。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 divertida como tú y si no nosotros nos encargamos de ponerte de buen humor alcanzando las 6 llega jorge quiroga que nos va a poner al día porque atención hay últimas noticias sobre el volcán de la palma y a la vuelta te voy a hablar de bueno ya verás que cuando te diga sus nombres te va a resultar agradable y atractivo olivia newton john john travolta gris te c u e n t o cosas en un momento ¿Estarás aquí? Esto es Kiss.